Vamos a charlar unos minutos con Renzo Nacarat. Eh, Renzo Nacarat juega al básquet en All Boys y está por disputar los cuartos de final del argentino de clubes U15-M 2019. Así se denomina, es en los próximos días. Eh, Renzo Pali Cucharini te saluda, buen día. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás, Renzo? Eh... Todo bien, ¿usted? Bien, bien, bien, todo bien. Eh, te sacamos del en el recreo del colegio. ¿A qué colegio vas acá en Santa Rosa? Al colegio normal. Al normal, ah, está bien. Bueno, estamos en el recreo, entonces no molestamos. Eh, no, no hay problema. No hay problema. Bueno, Renzo, a ver, contanos. Eh, eh, cuartos de final del argentino de básquet. Sí, eh, nos estamos preparando hace bastantes meses. Mm. Ya la idea de principio de año era disputar del argentino. Mm. Eh, qué es lo que pudimos eh, jugar eh, para eso tuvimos que jugar una final que también nos estuvimos preparando hace dos meses más o menos mm. y después del ganador de esa final eh, pasaba al argentino y el otro tenía como un regional para ver si podía disputar también del argentino y ahí ustedes clasificaron U nosotros eh, salimos campeones el día y mm. pudimos clasificar directamente mm. a los cuartos de final mm, está bien y cómo se disputan los cuartos de final porque estaba viendo el Ficture, esto es arranca el viernes sábado y domingo que hay que es una especie de todos contra todos claro mm. eh, es en Viedma y jugaríamos contra Villa Congreso que es el local mm. Olimpo de Bahía y Centro Español, centro español que es de Neuquén. ¿sí? De Neuquén. ¿Y cómo, cómo, cómo, cómo lo analizás, lo que viene? ¿Qué, qué rivales son? Eh, jugamos ya contra mm. Villa Congreso en el argentino pasado, pero cuando éramos una categoría menos, éramos más chicos. Mm. Y terminamos uno a uno, o sea, jugamos dos partidos y ganaron ellos uno y nosotros el otro, así que ahora tenemos la revancha. Claro. después olimpo no jugamos todavía contra ellos pero pudimos ver a algunos jugadores en la selección en el argentino de selecciones mm. y centro español lo mismo eh, no jugamos pero pudimos ver la selección de neuquén y conocemos a algunos jugadores mm. y con qué expectativas van y no nosotros queremos pasar queremos ganar y no, o sea ayer estábamos hablando con nuestro profesor y mm. No vamos a pasear, ah, eh, vamos a intentar ganar. Claro. Eh, Renzo, ¿y vos eh, por qué jugás al básquet? A ver, eh, contanos un poquito tu historia. Eh, no, eh, yo eh, iba al jardín de chiquito y un amigo, o sea, éramos muy chiquitos, entonces no. la mamá de eh, mi amigo le ofreció a mi vieja si queríamos empezar básquet juntos sí. y arrancás a los cuatro años. Ah. Ya desde chiquito, entonces. ¿Y, y, siempre, sí. ¿Y siempre ahí en All Boys? Sí, sí, siempre en All Boys. Siempre en All Boys. Ah, está bien. Y mmm, me estaban comentando, porque bueno, yo no, no, no me dedico mucho al, al, al ámbito deportivo, pero me estaban comentando que ya estás alternando en el principal equipo de All Boys, en la primera. En, en la primera, sí. Ah. Eh, ahora estamos entrenando con el Federal, la pretemporada. Ah, está bien. Esto de que All Boys esté en el Federal ha potenciado el básquet de, de, de la institución, me imagino. Sí, ha mejorado mucho y ahora con el federal en básquet y se ha centrado mucho más mm. en las inferiores. Mm. Renzo, ¿y de, de, ¿en qué posición jugás? Eh, ¿Sos alto, bajo? Como, como... No, 1'73, mm. eh, juego de base. De base, ah, está bien. Che, eh, Renzo, ¿y con el tema de la selección nacional, lo que pasó en el Mundial? Eh, me imagino que habrá seguido eh, de sí, cerca. Sí, sí, obvio, todo seguí los partidos. Eh. Eh, no, a mí me gustó mucho cómo jugaron. Eh, no se nos dio el final. Sí. España jugó el mejor partido del torneo y nosotros jugamos el peor partido para mí de lo que vendría siendo el mundial. Claro, sí, pues si no hubiese sido más parejo. La firma más pareja. Si la no, zona. hubiese sido muy parejo, sí. sí. Podría eh, haber ganado cualquiera. ¿Y, y sorprendido por, por, por el nivel de la selección o, o, o, o esperabas una actuación así? Eh, no, es. Eh, O sea, esperaba que nos iba a ir bien, pero no sabría si llegara a final del Mundial. O sea, eh, sí. pero fue una sorpresa. Claro. Y, y con respecto a vos, eh, Renzo, ¿qué, eh, ¿esperás que eh, hacer carrera acá en Olbo y llegar a, a, a jugar y afianzarte en, en la primera? Eh, que yo, o sea, quiero seguir y... Sí. Ver qué onda. O sea, ahora me quedo acá por el federal y eso, pero después, eh, si surge alguna chance, dependiendo, capaz me vaya. Ah, eh, que existe alguna posibilidad de que te vayas a, a, a otra provincia. Claro. Ah, ah, ¿Qué, pero ya, ya hay algún contacto con algún club? El, a principios de año hice un uh -huh. campus en Baidense Norte y me invitaron uh -huh. a probar, pero preferí quedarme acá. Ah, está bien. Eh, se complicaría con, con, con el tema de la familia y el estudio, me imagino. Sí, claro. Ah. Y también preferí para el club. Claro, está bien. Eh, bueno, Renzo, eh, todos los éxitos para lo que viene, estos cuartos de final. Eh, ¿De acá clasifica uno o, o pasan dos a semifinales? Dos pasan. ¿Pasan dos a semifinales? Ah, está sí. bien. ¿Y cuándo se disputarían? Eh, la próxima semana, el 12 de octubre... 6 de octubre, por ahí. Esa ah. fecha nos dijeron más o menos. Ah, está bien. Bueno, bueno eh, muchos éxitos. Renzo, y gracias por estos minutos con Germés. Vale, muchas gracias. Nos bien. vemos. Eh, la palabra de Renzo Nacarat, eh, el base del de U15 eh, de All Boys, que va a enfrentar este fin de semana, a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, los cuartos de final del Argentino de Clubes, eh, eh, frente a Centro Español. Olimpo y Villa Congreso. Esto es en Viedma, así que seguramente mañana estarán partiendo para eh, llegar con tiempo eh, y prepararse para estos cuartos de final. Son todos contra todos, clasifican los dos primeros a semifinales. El viernes Olboy juega 20-30 contra Villa Congreso. El sábado a las 18 frente Olimpo y cierra su participación a las 10 de la mañana el domingo contra Centro Español. 9.17 minutos. Seguimos haciendo PTM hasta las 9:30 y media aquí en Kermés.